El 16 de agosto de 78, eh, debido a que el centro de tortura y exterminio atlético tenía que tirarse abajo porque pasaba la autopista 25 de mayo, eh, empiezan a construir este lugar para que sea específicamente un centro que es el angestino de detención, donde traer a los prisioneros que estaban en el sótano de ese edificio de la policía que está en Paseo Colón. Eh el eh, servicio personal del servicio penitenciario construye lo que es el centro clandestino propiamente dicho y durante meses lo vienen haciendo a las apuradas, pero eh, les lleva un tiempo cuando tienen que trasladar a los prisioneros que estaban en ese sótano del Atlético no se había terminado de construir el lugar entonces se los pasa a otro sitio que es el Banco el banco queda en autopista Riccieri y Puente 12. Es ahí, durante unos meses, que se sigue secuestrando gente, se sigue trasladando gente al traslado final, eh, se sigue liberando también a otros, y sigue funcionando como un campo de concentración, uno más en la Argentina. El 16 de agosto, como decían los compañeros recién, eh, en la madrugada, tres camiones de ejército vacían el banco como lo llamaban a ese centro clandestino eh, y vienen los prisioneros los secuestrados vienen esos camiones, los represores los elementos de tortura y se inaugura, entre comillas se inaugura es una palabra de felicidad digamos, empieza a funcionar este lugar como centro clandestino y en esta construcción premeditada eh, Este lugar da eh, cuenta, tal vez eh, hasta en lo material, que estaba dentro de un plan sistemático. Esto le llevó, no fuera un día que lo armaron. Eh, empieza entonces, nosotros los que llegamos aquí, sentíamos olor a calle, fresca, nos dábamos cuenta que la construcción era nueva, a pesar de que no podíamos ver eh, nos bajaron de los camiones eh, nos llevaron a las celdas y ahí cada uno transcurrió el tiempo que los asesinos eh, decidían eh, a veces cuando vienen las visitas nos preguntan ¿pero por qué uno sí y otros no? eso también es lo que hablábamos antes los criterios nosotros no lo sabemos sabemos lo que sucedió pero no qué criterios utilizaron para el funcionamiento para liberar a algunos otros no rápido apropiarse a algunos niños y otros no bueno un montón de cosas que todos sabemos que están escondidos en sus en, su, en la cárcel en los que están prófugos que están prófugos y los que se murieron en sus tumbas eh, bueno en eh, Este es el IC de agosto. Lamentablemente no es una fecha eh, alegre. La mesa, a través del consenso, con muy buen criterio, había eh, se había charlado la otra vez de poner también como fecha emblemática para el lugar la fecha que se recupera el sitio como sitio de memoria. El desalojo de la policía para que este sea un sitio de memoria. Eh, creo que sería el próximo paso para tener, eh, por supuesto, que si agosto seguirá estando, es el homenaje a los compañeros, eh, sobre todo es el homenaje a los compañeros que no están. Eh, y bueno, pero vamos a ver, con la mesa si hacemos eh, nada el día de la recuperación. Hace 13 años que se recuperó el lugar, que se desalojó la policía. Eh, sabemos que el gobierno viene en ese momento y comienzan eh, a insertarse las políticas públicas de memoria y que bueno, tenemos que continuar a pesar de todo la exigencia al Estado que sea caro de las políticas públicas de memoria sea el gobierno que sea eh, y a veces bueno, tenemos algunas cosas eh, algunas discusiones interesantes con respecto a cómo Nos relacionamos con determinados eh, gobiernos, con determinados funcionarios, pero es nuestro deber, aunque se nos estrangule el estómago, es nuestro deber en nombre de la comunidad, de los compañeros y de todos nosotros. Así que, bueno, simplemente eso...